con algo muy poco, cada vez menos de nubosidad, con el cielo cada vez más celeste, con algo de viento y algo de frío también. Cruzamos el río de la Plata y vamos a la otra orilla para ver cómo está Buenos Aires, si nos reencontramos con nuestro querido Pablo Broder. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Un gusto, Jorge, un gusto volver a tomar contacto con ustedes. Todo muy bien por acá, con, bueno. un, con un cielo celeste, dos grados de temperatura, un día que va... O ser típicamente primavera, y la vida sigue acá. ¿Qué le vas a hacer? Hay que, hay que, hay que apechugar, ¿no? <risa> me, disculpa que me ría. <risa> no, sé, no sé si tu comentario es para reírse o para llorar, pero bueno, me hizo gracia la forma en que me lo dijiste, ¿verdad? Es medio campechado, ¿sabes? Que uno, en ciertas circunstancias, hasta tiene que tomar las cosas con filosofía, con con de alguna manera, pese a que eh, la profesión de uno en este caso ser economista y político de alguna forma eh, nos obliga a estar inmersos en una realidad, una realidad que es realmente uh, más, ya no no no resulta fácil encontrar adjetivos pero es una en última instancia vos podés hablar de tristeza y que se trasunta en las encuestas vos sabés que las últimas encuestas dan pavorosamente mal para el gobierno eh, de todas maneras hasta las elecciones faltaba un siglo pero de cualquier modo están eh, la gente está ya no no está eh, protestando sino ya está desesperanzada y si vos me preguntara Jorge por qué La primera pregunta que uno se tiene que hacer, en, si, uno, si un marciano desembarca en la Argentina, puede preguntar quién gobierna. Entonces podés tener tres respuestas. Una, hay gobierno de tres. ¿Qué significa gobierno de tres? Está la jefa, que es Cristina, está el presidente nominal, que es Fernández, y está el digamos el, el ministro de Economía, que es el virtual jefe de gobierno, que es Sergio Massa. Esa pues es una respuesta. La segunda respuesta que el marciano podría recibir sería acá únicamente gobierna Cristina. Resulta que Cristina está desaparecida. O sea, de alguna manera aparece esporádicamente cuando le interesa, pero si no, hace un silencio de radio estratégico, porque las cosas van tan mal que de alguna forma ella casi, casi está tratando de protegerse. Y... Eh, Finalmente pregunta al marciano bueno ¿y, y qué pasa con la tercera alternativa que me dijiste y está masa porque si está ausente Cristina el presidente de, de, de su título nominal el único que hace algo que opera de alguna manera es masa pero qué está haciendo masa está operando para tener un gobierno o está operando pataleando en el río eh, con una oleada que se le viene encima y sin ningún horizonte Y el, el interlocutor del Marciano en cuestión le dice, mira, la verdad, no sé. Más a lo que está haciendo es... Hay una palabra en este momento en, en el periodismo muy muy usual, muy utilizada, que se llama procrastinando, que no es procrastinando, sino procrastinando, que es en el lenguaje del tablón de, de fútbol, es patear la pelota para adelante. Y lo que está haciendo patear la pelota para adelante trecho a trecho, es como si saliera del, del arquero, pasa a la línea media de ahí pasa al, al centro del campo y así sucesivamente. Pero la realidad de la situación, Jorge, es que en realidad no hay nadie que gobierna. La Argentina está en una situación de desgobierno. Es una situación que algunos llamó Inteligentemente, interesantemente la denominó como estado preanárquico. Y este es un problema, Jorge, que le hace mal, mal, terriblemente mal a la actualidad, pero también le está preparando un terreno árido, peligrosísimo, incierto al próximo gobierno que venga. ¿Y por qué te digo esto? Porque en un estado preanárquico, Eh, lo primero que se entroniza es el gobierno de todos es que como no hay gobierno formal acá cada uno quiere hacer lo que se le canta especialmente eh, los sectores sindicales más, eh, más eh, belicosos, digamos así y sobre todo se nota una profundización tanto en los sectores sindicales como en los importantes movimientos sociales que los hay, hay millones de personas metidas en los movimientos sociales, pagadas por los planes sociales que a su vez paga el gobierno, está eh, cooptado crecientemente por una izquierda muy belicosa, El troquismo está avanzando muy fuertemente y de alguna manera, lo que yo ya te conté hasta el cansancio ciertamente, que eran los paros, los cortes de ruta, eh, la, los acampes en plena, en plena ciudad de Buenos Aires eh, por varios días, Eh, siguen al pie del cañón y esto marca también que eh, el no solo el presente sino el futuro en esta situación es peligrosa peligrosísima en un país donde si vos querés hablar de los temas que cualquier país serio empezando por Uruguay podrían preocupar que es la producción la educación el, la vigencia de la ley etcétera acá eso no existe lamentablemente Esto es así. No sé si te, eh, dije, te dibujé un panorama un poco optimista, ¿no? Bueno, sí, este, no, no, es muy es muy real, lo tuyo es muy real. Lo que pasa es que que en la medida que los días van pasando, como que uno cuando lee la noticia y de repente esa noticia tiene eh, incorporada la manifestación de algún entrevistado, como que hay que hacer foco a ver si el entrevistado está de un lado o del otro o de los dos lados o de ninguno, porque realmente Hoy, por ejemplo, hay, hay, un, sí. un título, eh, hay un título en La Nación, creo que es, Pará un minutito, estoy abriendo aquí la pantalla que te lo quiero comentar. Eh, Ultimátum de los piqueteros oficialistas al presidente. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo se entiende? Ultimátum del, de los piqueteros oficialistas al presidente. <risa> Mira, si no fuera trágico, daría lugar para la risa. Eh, primero, Los piqueteros son los que forman los movimientos sociales, que son millones de personas que cobran muy estipendios, eh, prácticamente sueldos del gobierno, por no hacer nada, por hacer marchas y contramarchas y acampen. Y el ultimátum es un reclamo que ellos hacen porque ya dice que lo que les paga el gobierno no les alcanza y quieren un bono adicional y entonces le dan un ultimátum para, para hacer qué. O sea, si te dan un ultimátum a vos, vos preguntás, bueno, y si yo no te acepto, ¿qué me haces? Y lo mismo que sigo haciendo ahora, sigo invadiendo las calles, sigo acampando, etcétera Pero siguen presionando, y es lo que yo te decía al principio, especialmente este ultimátum está motorizado con eh, en el marco de las crecientes presiones por los sectores de la izquierda, que no solo están pensando, Jorge, abnegadamente en la gente que representan, sino que ante una situación de mucha dificultad, mucha anomia política, como ocurre en, la, en este momento en el país, y con eh, el panorama desastroso que tiene el oficialismo, o sea, el populismo, lo que están haciendo es tratando de avanzar políticamente, o sea, cooptar mucho más voluntades y posicionarse mucho más fuerte, mucho más fuertemente de cara a las elecciones del dos mil veintitrés. Y esto es así, o sea, no es solo la demanda por la demanda en sí misma, sino como un un posicionamiento político, pero una ventaja política en la en la confección de las listas del 2023. Dejame hacer de otra consulta. Otro de los títulos hoy de la Nación también dice sí, sigue la suba del blue y la caída de reservas. Sí, ¿Estas reservas son las reservas que el Fondo Monetario Internacional le está mandando cada tanto a Argentina? No. ¿O son no, reservas no. de otro origen? Te digo. Eh, las reservas se forman por la diferencia entre en un país normal las reservas se forman por la diferencia entre lo que vos exportás y lo que importás, o, o sea, sea, entre, entre lo, si lo que entra y lo que sale. Efectivamente. Que vos se supone así. que te entra más de lo que sale, porque si no así, así, así, así no no tenés reservas. Claro. Pero okay. resulta que lo que manda el fondo es eh, un mm, en, también en, en una jerga de tablón diríamos un engaña pichanga, ¿por qué? Porque lo que hace el fondo es mandarnos plata para que después se la devolvamos, porque la Argentina lo que está haciendo con el fondo es haber renegociado una situación casi de pre porque tuvimos a, a 10 minutos de eso, y uh, donde el fondo dice, bueno, está bien, yo te acepto los números, yo te voy a mandar cada trimestre hay que pagar, suponte, mil 3.000, mil millones de dólares, yo te lo mando y a los 10 minutos con esa plata vos me lo devolvés. O sea, nos, ha, nos hace un préstamo nuevo para que a su vez con su plata se la devolvamos. Esa es la cosa. Ahora, eh, lo de las reservas es muy, muy serio. Porque Argentina hace varios meses que está en una situación prácticamente de inanición en materia de reservas. ¿Y por qué esto? Porque Argentina también, paradojalmente, siendo un país que podría exportar, pero fantásticamente en distintos rubros, energías, campo, litio, etcétera lo que hace es penalizar las exportaciones porque eh, siendo como está el dólar de veras, que es el dólar de la calle, que es el blue, que acá lo llamamos blue, que es eh, 280, 290, y está oscilando en, ese, en el eje de 300, eh, 5% más, 5% menos, está en eso, al exportador le paga la mitad. Básicamente el, el dólar oficial está en 150, 160 pesos, que es el dólar porque eh, las exportaciones no se liquidan entre particulares, sino que los dólares que entran al Banco Central, el Banco Central se los queda y le da al exportador pesos. Y lo convierte a 150, 160 pesos. El eh, superministro Massa hizo una maniobra desesperada que inventó, porque tenemos 40 tipos de dólares, Eh, sería muy largo de contarte ya cuando sí, es sí. la, debe, debe estar en el en el libro de los Guinness, ¿no? Sí, pero te digo hay 40 tipos de dólares para cada cosa. hay Un, un, un dólar con un precio ¿qué, diferente. ¿qué, ¿Qué significa esto? Que el banco, que a los exportadores de distintas cosas, el el estado, el banco central le paga distinto. Entonces más a qué hizo inventó lo que se llama el dólar soja. ¿Qué es el dólar soja? Dijo a los productores que tenían retenida la producción de soja, que Argentina es uno de los grandes productores uh -huh. mundiales de soja, le dijo, en vez de pagarte 150, que no era así porque de 150 le sacan impuestos, etcétera te doy un dólar de 200 para aquellos que exporten antes del 30 de septiembre. Cosa que libera, liberarán la cosecha. Sí, liberaran parte, pero bueno. la cosecha está mucho más retenida. Pero al, al final consiguió, hasta el 30 de septiembre, 8 mil millones de dólares. 8 mil millones de dólares de, de exportación con ese dólar soja a 200. A 200. Que no es lo mismo que el dólar de blue, que está a 300. Entonces sucede que después del 30 de septiembre, terminó ese festival del dólar soja y ya prácticamente lo que entró por el dólar soja en este momento prácticamente se liquidó. Y el riesgo, Jorge, en este caso, el riesgo muy grande, es que Banco Central es el depositario de los encajes eh, obligados que tienen que hacer los bancos comerciales que reciben depósitos en dólares. Si yo deposito en la caja de ahorro en dólares, una parte de ese depósito mío no la guarda el Banco Comercial Común, sino que lo tiene que mandar en materia, como encaje a, obligado al Banco Central. Y hay quienes temen que ya el Banco Central argentino esté usando la plata de los encajes, que es la plata de los depositantes. De modo tal que eh, si esto es la plata de los depositantes y el Banco Central sigue penando por dólares y se queda sin dólares, cuando voy a buscar mis dólares, no resulta están. que no los tengo. No están, seguro. A ver, decime, decime de, por, eh, vos disculpabas mi ignorancia, pero este es una forma de, de, de, de tratar de entender. Eh, que, que, a, ¿A qué le llaman dólar turista? El dólar turista... ¿Es, es para el turista tarjeta. que entra a Argentina o para el argentino que quiere hacer turismo en base a... a, a no, dólares. Si quieres eso, es dólar tarjeta. Es lo que... Eh, los gastos que estés con la tarjeta... Los gastos es de la, los argentinos que, con, la con la tarjeta. Con la tarjeta en el exterior. En el exterior. Es, si yo, si yo gasto en el exterior. Es, es un animatía que te, te entiendo y no, no hablas de ignorancia porque incluso a uno le cuesta. El dólar tarjeta significa que vos pagabas con un dólar determinado que era el comercial, más el 30% de un impuesto que se inventaron, que era el impuesto, el, el recargo, el, el impuesto país, se llamaban impuesto país, un impuesto más, o sea, inventaron que al dólar comercial que no lo quieren devaluar, 150 le cargan 30% de... Impuesto país más una retención por impuesto de la ganancia, otro 35%, más impuesto de sellos, etcétera, etcétera. Eh, eso daba un dólar para los que gastamos en el exterior. Cuando venimos a Buenos Aires y pagamos la tarjeta, los gastos en dólares se convierten no ya a 150, ni tampoco a 300, como era el Blue, sino su ponte a 250, 260. Pues bien, ahora este dólar de, del turismo va a salir 300 y algo. ¿Se quedó claro o no, no? Sí, bien, hasta ahí te entendí. No no no no significa este, nada parecido a que haya una cotización particular para el turista que entra a Argentina. No, no el turista que entra a Argentina, Jorge, porque esta es el, el, la otra trampa trágica ver, de la Argentina, ¿sí? que es eh, al ponerle un cepo a la salida de dólares, o sea que yo no puedo ir con mis dólares a una casa de cambio, Lo que hace es que el turista que viene tampoco entra a una casa oficial, no puede entrar a una casa oficial de cambio y lo cambian negro. Entonces, al evitar que salgan dólares para ir a cualquier lado, suponete al Uruguay o a Qatar, ¿Mm? lo que impiden también con esto, al cerrar la, la brecha, es que el turista que entra... No vayas tontamente al banco a un banco y en un banco oficial le tiene que pagar 150 pesos por dólares. Va al mostrador del hotel y el conserje le dice, ¿cuánto me das si te, te cambio dólares? 2.80, dos 2.90, dos va a una cueva de las que hay y lo mismo. Bien. La calle Florida está llena de lo que se llama arbolitos, mm. con cambio, cambio, cambio, que en vez de 150 te pagan 2.80, 2.90, 3.00. Bien, ¿y esos dólares esos dólares no pasan por ningún registro del Estado? ninguno, absolutamente. No, es, no, es, es una economía paralela que está circulando a la a, a la economía oficial, que además no se sabe de qué cifras en dólares estamos hablando si sumamos abso, todo. Abso, absolutamente, cuando vos, si vos venís a Buenos Aires, si vos venís en tus dólares lo que haces es yo te acompaño a una cueva para que, para sí, que sí, cambies tu dólar. Sí, sí, me consta, sí, claro, claro. El que más que menos sí. hemos pasado por esa situación. Entonces no hay, las cuevas no tiene Es literal, registro. hay que meterse en la cueva si querés dolar flujo. Sí, o si no, pedirle un, un registro al arbolito. Seguro, Porque seguro. Saben, los los ochentos uruguayos uh -huh. tienen que saber que los arbolitos son señores que están parados especialmente en la calle Florida. Sí, sí y diciendo cambio, cambio, cambio. Entonces vos en la calle te, te dicen ¿cuánto que? Yéndole, te llevan un, te sí. te acompañan a un departamento que está al lado, y vámonos sí. ahí, cambialo. Sí, sí. Listo, es, claro. es Bueno, sí. Pablo, se, se, nos, se nos ha ido este Eh, en, eh, tu espacio hoy en, en como en una clase no yo te pregunto y vos me contestás <risa> y, tra eso, y trato eso, junto con los oyentes de, de razonar este, la, la realidad de, de, de Argentina como país pero, no, no es fácil seguirlo no es fácil seguirlo, no, pero mirá, no es fácil pero seguirlo. Por, por lo menos Jorge por lo menos desgraciadamente en este panorama que es absolutamente si yo diría triste es un adjetivo benigno, eh, es muy trágico lo que está pasando en la Argentina realmente, por lo menos nosotros que yo te tengo como un querido amigo y tenemos esta relación tan tan fraterna, uh -huh. eh, le pudimos poner a una situación triste o trágica, como quiera llamarla, un poco de humor, claro. porque si no y entonces, pero imagínate vos, si lo tenemos en este clima, esta situación, la gente que está en la Argentina sumergida que está eh, inmersa en un para, en un marasmo económico, social e institucional eh, le está pasando muy mal. Realmente eh. le está pasando muy mal. La Argentina no, yo te lo vengo diciendo y no no lo no no mejora para nada no, ni tiene visos de mejorar. Mira un, un detalle es la, la del la trigo. Viene el 17 de octubre. El 17 de octubre, para el, mis amigos uruguayos, es el día que Perón fue liberado en el año 45 de la cárcel y entonces se intronizó como dueño del poder político de la Argentina. El 17 de octubre, más o menos como el como el 25 de mayo acá para la la, la libertad, o como el 18 de julio para, eh, para los uruguayos. Uh -huh. Y eh, el 17 de octubre se celebra y se aprovecha para hacer actos políticos. No es feriado, en este caso ya vinimos de cuatro días de feriado la semana pasada, pero resulta que el oficialismo que está en el poder para celebrar el 17 de octubre, ¿sabes qué? Va a ser tres actos, tres actos, tres sectores del oficialismo, tres tendencias dentro del oficialismo, van a ser tres actos distintos y en la, en la frutilla del postre... Es que a ninguno hay invitado al presidente de la nación. Bueno, Pablo, Está realmente fuera. sobre lo que me decías de la, de la situación de los argentinos, eh, en, en lo personal me cuesta entender la capacidad que, que tienen los argentinos para todos los días durante tantos años vivir con tanta incertidumbre. Realmente no sé cómo hacen, no sé no sé la capacidad que tienen, la resistencia que tienen, pero este. No me da la imaginación, porque Ay, son años y años y hay, Fíjate que nosotros hace 20 años que estamos en estas conversaciones, ¿no? Así es. Pero, pero y cuando es, empezamos, cuando empezamos ya la cosa venía, ven, no estaba no estaba en una situación extrema como ahora, pero no, había no. tendencias, ya había tendencias. Así es, y así. vos me decías, si esto no cambia, nos vamos, vamos al pozo. Ya me lo decías, hace 20 años. Y así. hace 20 años que, que te llamamos y hace 20 años que todo gira alrededor de la incertidumbre. Yo no sé cómo hace realmente la población de tu país como para para para soportar anímicamente una situación así. Realmente es tremendo, tremendo. Es, es una situación que se llama de resiliencia. Ya el el es como se ha se ha curtido el, el país y se ha acostumbrado a esto. Eh, Desgraciadamente, ¿sabes quién se ha acostumbrado? La la la, la mayoría pacífica la mayoría uh -huh. trabajadora de uh -huh. la de la Argentina se ha acostumbrado a esta situación y la está sufriendo paciente eh, sufrientemente mientras que los violentos los los que medran con esto están haciendo su negocio Pablo gracias por tu aporte buen fin de semana un abrazo muy grande Jorge que la pase muy bien gracias un abrazo para ustedes chao chao Frecuencia abierta.